habitual de los miércoles, recibimos a Mari Servino con la columna de género. Hola Mari, buenos días. Hola Juan, buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, estamos deseosos de escuchar tu, post tu postura y tu posición este, respecto de cosas que vienen ocurriendo en la Argentina. Por supuesto, sabemos, hay para elegir. Sí, sí, lamentablemente, ¿no? cuántas cosas tenemos para declamar, reclamar y seguir este, poniendo todos los días en el tapete, ¿no? para que las cosas no caigan en el olvido. Y justamente, escuchándote atentamente en lo que estabas eh, comentando anteriormente, eh, los hechos que nos van sucediendo a veces y van mucho más rápido que, que todas y todos nosotros, eh, no por eso dejan de tener vigencia. Me refiero a que en este caso voy a hablar específicamente, o voy a comentar, o voy a transmitir mi opinión sobre lo que sucedió la semana pasada, el miércoles pasado, en el Consejo Nacional de la Mujer, que, como digo, no porque haya pasado la semana que, vi, que pasó, deja de tener vigencia todavía, ¿no? Porque son hechos que se van repitiendo y que tenemos que estar muy atentas y atentos para poder transmitirlos y para poder ponerlos en, en la información de todas las personas. Eh, Vos sabés a lo que me estoy refiriendo, sin duda, la semana pasada asistíamos atónitas a esta cuestión de que el Consejo Nacional de las Mujeres estaba tomado. entre tomado, Sí, sí, sí, este, sí. Eh, allí estaba Karina Bregu, una víctima, de violencia junto con su hermana Carolina y un grupo de mujeres de, de las Defensorías de Género de, las, de Cava. Y, y bueno, esto, ¿no? Que nos, que nos, no, no, no podíamos salir de nuestro asombro. Recordemos entonces quién es Karina Abregú, porque Karol, el, el, lo sucedido con Carolina Abregú eh, hizo explosión por allá por enero del 2013, cuando su marido, su pareja la agredió a piñas y a patadas, la roció con alcohol y la prendió fuego. Sobrevivió de milagro porque se tiró a una pileta que tenía en ese momento al alcance de su mano, ¿no? Sí. Este, bueno, ahí conocimos a Karina Bregú, eh, la que era ella antes de ese primero de enero, ¿no? Y, y después de ese, de ese hecho terrible... Karina pasó cinco meses eh, internada, como ella muchas veces refleja y dice, casi murió varias veces, y un día después de todo ese padecimiento, además se entera que la habían echado de su trabajo por faltar, por ausencia, y que ya no tenía obra social. Y así siguió Karina en su devenir, golpeando puertas para, ten, para conseguir atención médica, y ella aún hoy sigue luchando por reconstruir su vida, ¿no? <ríe> bueno, más allá de ese hecho que, que fue terrible, eh, donde Albornoz en ese momento, que era su pareja, eh, fue denunciado porque la familia nunca creyó a la versión que él dio en ese momento, de que él dijo que Karina había querido suicidarse. Este, después de muchos idiotas y vueltas, se hace por fin un cambio de carátula por tentativa de homicidio y, y así fue que eh, fue detenido unos días y, y luego con un pedido de beneficio de descarcelación que presentó por, con dos abogados defensores, este, quedó en libertad hasta el día del juicio. Quiero hacer hincapié en esto porque Albornoz tenía dos abogados. Karina nunca tuvo abogado, porque hasta esa carencia tenemos las mujeres que sufrimos violencia, cuando el Estado no nos proporciona la posibilidad de tener un abogado o abogada que nos defienda en estas situaciones. Como decía, recién en, en abril del 2016, Gustavo Albornoz fue condenado por intento de femicidio y allí le fue, eh, le, la sentencia fue de 11 años de prisión. Y bien, después de sobrevivir a este intento de femicidio, Karina Bregú vive como puede. La plata no le alcanza, no tiene trabajo y está desesperada. De tanto pedir, decidió la semana pasada ir al Consejo Nacional de las Mujeres para pedir ayuda. Por las supuestas ayudas, surgieron una serie de interrogantes, por ello ella y su hermana Carolina, que habían La semana anterior firmado un convenio, un acta de acuerdo o lo que fuere, un compromiso con el Consejo Nacional de la Mujer donde se, se comprometían a brindarle la ayuda urgente que necesitaba Karina en ese momento. Y ante la, la, la, la no concreción de, esa, de ese compromiso deciden ir al Consejo para reclamar eso y, y para pedir explicaciones. No solo no obtuvo respuesta, sino que terminó siendo reprimida en esta sede por la, por la policía. Y allí la veíamos nosotras a Karina Bregu a través de fotos y videos en una escalera rodeada de policías, no la dejaban subir, subir, y mirábamos su rostro cansado, agobiado y sus cicatrices. Esta mujer, que como decía hace años atrás un tipo le tiró alcohol y quiso prenderla a fuego, sobrevivió al peor rostro del machismo. Y luego aguantó decenas de operaciones, paros cardíacos, el abandono de su obra social, la pérdida de trabajo y la desidia del Estado. Y también pensábamos que pudo ser una de las tantas mujeres que hoy nos matan cada 18 horas, ¿no? Sería hoy una más en las estadísticas de los femicidios. Por eso nos duele que Karina esté pidiendo, suplicando ayuda con desesperación. Nos duele. Ella... A quien Lancés le niega una pensión, porque solamente, y fíjate vos, qué terrible, tiene el 55% de su cuerpo afectado por las quemaduras. Cuando Lancés necesitaría para darle una pensión que hubiera sido el 65% de su cuerpo. Nos duele porque parece ser que una víctima sobreviviente molesta y que el mismísimo Consejo Nacional de las Mujeres la ignore la humille y la vuelva a violentar. Y la ponen en esta situación de desesperación. Y, y después tenemos que escuchar las excusas ¿no? que vienen desde ese organismo que debería estar allí para contenernos, para protegernos y para brindarnos ayuda. Y así surge la figura de Fabiana Tuñez. Fabiana Tuñez, que es la titular del Consejo Nacional de la Mujer, una de las 10 mujeres más influyentes de la Argentina. Así la, la cara, caracterizó el diario FOBAE apenas cuando asumía su función pública. En una nota en la que sale Fabiana Tuñez, exhibiendo su currículum como vicepresidenta del Parlamento de las Mujeres en, en 2012, becaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2013, fundadora de la ONG La Casa del Encuentro, que lucha contra la violencia de género, y del observatorio de femicidios Maricel Zambrano, que es el que nos ha venido aportando los números crueles de las muertas por femicidio y por violencia machista. Y aunque no nos queda muy clara hasta qué punto llega su influencia, lo cierto es que en estos casos no la usó, por ejemplo, para denunciar la cacería de manifestantes del 8 de marzo, cuando 15 mujeres y varones a quien se golpeó y se zamarreó dos horas después de terminado el acto en Plaza de Mayo y que además sufrieron actos vejatorios en las larguísimas horas que estuvieron detenidas y detenidos irregularmente. Al contrario, no escuchamos que Fabiana Túñez se haya este, expresado en repudio a estas acciones. Sin embargo, sí se sumó a la previa de la campaña electoral en el primer timbreo nacional de mujeres, folleto en mano y discurso bien dispuesto, decía, cambiamos juntas, esto desde su cuenta de Twitter, a la vez que mostraba su foto junto a Patricia Bullrich, la misma que menos de 48 horas antes había justificado la acción policial de las detenciones arbitrarias. El gesto nos parece al menos provocador y parece hecho a propósito ninguneando, por ejemplo, el 8 de marzo, cuando salen las mujeres, miles, tomamos las calles a pura rebeldía. Y pareciera ser que en el modelo tuñes la calle no existe. Y ni una menos es parte del acervo cultural de todos los argentinos. Esto fue lo que ella dijo frente al comité de la CEDAW, que la increpó por la falta de respuestas en muchas de las demandas de todo el movimiento de mujeres. Entonces, este pasado miércoles, mientras ensayaba su discurso lavado frente a la ONU, con frases hechas como, si bien cada sociedad tiene sus particularidades, la desigualdad de género existe en todos lados. Pero mientras ella decía esa frase allá en la ONU, en el noveno piso del Consejo Nacional de las Mujeres, estaba Karina Bregu, su hermana Carolina y algunas de las miembros de las Defensorías de Género de Cava y Provincia de Buenos Aires. Después de muchas idas y vueltas, y entre las que se, las que se cuenta, un hecho muy penoso en que alguien de las funcionarias que tenía allí en el Consejo Nacional exhibió públicamente la historia clínica de Karina Bregu para defenderse de las críticas del destrato al que estaba siendo víctima, Diciendo que allí habían querido ayudarlas, pero que Karina no asistía a las terapias que le ofrecía el Estado. Mientras su hermana, Carolina, en estos días nos decía, Karina no tiene dinero ni para cargar la SUBE. Como decía yo la semana anterior, se había firmado un acuerdo con el Consejo Nacional que se comprometía a una serie de cosas que no cumplió. Mientras tanto, Túñez. ...en Nueva York, y las compañeras en el Consejo Nacional de la Mujer... ...forcejeadas, golpeadas y expulsadas de un organismo público... ...para que algo de lo que firmó Tuñez sea un hecho... ...con la medicación, con los vales de comida... ...que le dieron en primer lugar a Karine y que después le fueron negados. Nos parece que fue un acto de verdadero maltrato... ...de una funcionaria que se jacta cuando sale al mundo de una política de Estado que tiene la erradicación de la violencia machista como prioridad, según dice, mientras ignora, por otro lado, el paro internacional de mujeres, que sacudió todas las calles y es incapaz, por ejemplo, de pronunciarse por las masacres, que, por ejemplo, para dar un, un hecho a, absolutamente que lo ejemplifica, eh, la, lo que fue en Florencio Varela, cuando asesinaron a, a estas jóvenes mujeres. Por lo tanto, bueno, esta nuestra opinión de que en este momento, y si no tenemos mayores dudas, Fabiana Tuñez está siendo funcional a la gestión de gobierno que se encarga de defender en todo lugar donde puede. Mientras tanto, las víctimas que tienen que ser contenidas y cuidadas eh, siguen siendo victimizadas por los organismos del Estado, Y, y puestas en riesgo una vez más. La verdad que suena este, como un verdadero despropósito, Mari, y lo habíamos recogido en su momento, habíamos estado en contacto directo con Carolina el día mismo del, de, de, la, de, la mar, de, la, de la toma del sí, Consejo, sí. Y uh -huh. este, suena a un despropósito la revictimización, ¿no? Una uh -huh. cosa que estábamos acostumbrados a verla de parte de la policía, de parte del de mundo de la justicia y de parte de los funcionarios, tanto de nivel provincial como de nivel nacional, pero que realmente llama demasiado la atención que provenga del Consejo Nacional de la Mujer. En aquella oportunidad Carolina nos dijo que que a Tuñes eh, la veías eh, en, antes en todas las movilizaciones, ¿no? Es sí, la, el titular sí. que quedó en la página de Radio Carmes, es sí. este, represión en el Con Consejo Nacional de Mujeres. A Fabiana Tuñes la veías antes en todas las movilizaciones. Uh -huh. Ahora es funcional al gobierno, dijo cual, en aquel momento, en Carolina. El, en mi opinión, y esto que, que vos mencionás es cierto, la revictimación que se produce a través de los organismos eh, del Estado, como vos decís, tanto nacional como provincial, no hacemos diferencia en esto porque lo vemos sistemáticamente, pareciera ser así, eh, este, eh, teniendo como práctica las viejas prácticas y ya conocidas del sistema patriarcal para la dominación y el sometimiento justamente de, de, la, de las víctimas. Pero esto de, de la importancia de poner por lo menos en evidencia, quién es quién, ¿no es cierto?, porque se, gest, se gestan por ahí muchos mitos alrededor a ciertos personajes, y en este caso este, la, la decepción, eh, el, la, la gran decepción que sufrimos cuando vemos el accionar de esta funcionaria, que como digo, yo no tengo dudas de que está haciendo funcionar al gobierno, Y aparte, viste que relaté algunos hechos que son fáciles de probar, como las fotos, como las respuestas que tiene ante los organismos internacionales, defendiendo la gestión nacional y poniéndose justamente en ese lugar, en el de funcionaria nacional, y queriendo hacer propaganda al, al gobierno nacional que, que está teniendo tantos actos absolutamente fallidos. Pero en este caso nos pega muy de cerca, por supuesto, porque se trata de mujeres víctimas, que el Estado las vuelve a victimizar una vez más, que además las deja en, unos, en un total estado de abandono, porque si bien en esta oportunidad, muchas también muchas, he escuchado muchas versiones, que no quiero dejar pasar esto, de algunas compañeras eh, que salieron en defensa de, de Fabiana Túñez e increpándole además a, las, a Karina Abregú, a su hermana y a las compañeras que la acompañaron, en esto de decir que es una, esto fue una acción política para, en, para pegarle a Tuñez y eh, de esta manera pegarle a Mac. En realidad es una locura pensar todo esto, porque si vos, vos bien decís que desde Radio Carmen se hablaron con Carolina Abregú, nosotras también hablamos todo el tiempo con ella y estuvimos al tanto de lo que sucedía. Ellas no fueron con un plan y una planificación para tomar, entre comillas, el Consejo Nacional. Ellas fueron a hacer un reclamo justo y que les correspondía ante la falta de respuestas y se encontraron con esto de que nadie las atendía, de que las ningunearon, de que las humillaron y las querían sacar, sacar del Consejo. Por lo tanto, ahí en ese momento deciden quedarse hasta que fueran atendidas. No fue un plan premeditado, Este, en una acción política contra el Gobierno Nacional. Es una locura hacer esa lectura. Este, una vez más ponemos a la víctima en estas situaciones que no corresponden y que no tienen nada que ver con sus reclamos legítimos. Una interpretación demasiado forzada, ¿eh, Mari y además, sobre todo cuando el reclamo era sobre un compromiso que había tomado el Consejo Nacional de la Mujer. Así es, absolutamente. Pero bueno, también es bueno recalcar que yo ayer también lo hablaba con Carolina Bregu. Bueno, cómo va a seguir la vida de, de Karina, ¿no? Este, de aquí en adelante, porque la, las cosas que se le ofrecen, que si bien la ayudan en un momento, o lo que consiguió, entre comillas, después de esta forzada toma, como va a decir, este, eh, son parches. O sea, seguimos en la misma situación de, de precariedad y de abandono. Y también esto de que hay tantas mujeres ¿no? en esta misma situación, porque el caso de Karina, por suerte, lo, pudimos, lo podemos difundir, lo podemos poner siempre en la mesa para, para que no se, no se pierda. Pero así como Karina, hay muchas mujeres que están padeciendo esta situación donde sufren el, estado, eh, eh, perdón, el abandono y la desidia del Estado. De bueno, todos los organismos. Bien, Mari. Te agradecemos este contacto, este informe sobre lo que pasó la semana pasada y vamos a seguir haciendo esta pequeña labor de visibilizar todos y cada uno de los casos que estén a nuestro, a nuestro alcance y por supuesto remarcando lo que decís son muchas más las mujeres que están en la invisibilidad, no solo que dan el, el Estado y los grandes medios de comunicación, sino también en el abandono que por ahí se produce en el marco social, en el de la familia, eh, la la, la revictimización otra vez, pero de parte de la sociedad que, bueno, que también es eh, casi permanente. Vamos a seguir tratando entonces de visibilizar esta problemática y que la vida de las mujeres sea más digna, va a ser una bandera que no vamos a arriar. Mari, te agradecemos el sí. contacto. Al contrario, muchas gracias a ustedes, buenos días. Hasta la semana que viene, Mari Servino, con la columna de Género,